.org.ar Compañero, compañera revolucionarix Seguramente Hoy Estarás esperando una nueva emisión De Enredando las Mañanas Seguramente en este momento Estás arremolonándote entre las sábanas Y las frazadas Y apenas puedes abrir un ojo Y un poco el oído Claro Todos tenemos derechos a descansar. Y enredando, hoy se toma un descanso. Pero no un descanso completo. Preparamos para vos... Un compilado. De lo mejor. De lo mejor de lo mejor. Que es enredando. Que son las mañanas. Que es en la caterva. Que es para la Red Nacional de Medios Alternativos. Que sos vos. Que somos nosotros. Que somos muchos. Muchos. Pero muchos. Muchos. Y si somos poco, ¿qué importa? Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Dale. Copate, la semana que viene volvemos con más, con más, ¿eh? Pero con mucho más, mucho más. Dale. Historia está en nuestras manos. Este cuento recién ha comenzado Vamos a empezar enredando las mañanas de hoy, viernes, eh, un compilado grabado compartiendo una entrevista que le hicimos el pasado 24 de marzo a Bernabé Abraham, que es el padre de Adam Abraham de la Cruz, uno de los 43 normalistas Desaparecidos Hace ya seis meses en Ayotzinapa y en Guerrero Venimos abordando el tema mucho en este Enredando las Mañanas Sin ir más lejos, ayer jueves en la emisión de la retaguardia eh, se, se abordó desde un material de un compañero de la colectiva Que está allá en México Les pedimos que, que escuchen con atención el audio No es eh, la mejor calidad porque... ...cuando te avisan que se puede grabar... ...las comunicaciones son bastante complicadas... ...y cuando te avisan que, que se puede grabar... ...a veces eh, estamos en nuestras casas... ...y con el teléfono, en altavoz y el grabador... ...porque el Skype u, u otras, otras formas... ...son poco, poco posibles... Eh, ...definimos grabarla igual... ...y la verdad es que eh, la contundencia... ...de lo que dice Bernabé... ...la historia de lucha de estos seis meses... Y cómo los padres, las madres, las organizaciones en todo el mundo seguimos reclamando que aparezcan con vida es la verdad muy movilizante eh, y muy impresionante el hecho también de, de la conciencia que empiezan a tomar ellos y ellas en la lucha de que se desaparecen personas a nivel mundial, a nivel global y el hecho de haberle hecho la entrevista un 24 de marzo. Tampoco es menor, así que definimos compartirles igual la entrevista, aunque la calidad del audio no sea la mejor, la que nos gustaría. Les pedimos que escuchen con atención las palabras de este padre que lucha porque le devuelvan con vida a su hijo, porque con vida se los llevaron y con vida los queremos. Se cumplen ahora seis meses eh, de la desaparición de los 43 normalistas eh, y queríamos preguntarle... C ¿Cómo vivieron todos estos meses, este tiempo, desde que empezaron ¿no? los primeros días eh, de la desaparición de los jóvenes eh, hasta la actualidad? ¿Cómo se empezaron a organizar, eh, quizás a exigir justicia? Eh, ¿Cómo fue quizás ese primer momento y luego eh, la posibilidad de organizarse con otros padres, madres, familiares eh, para exigir justicia? Sí, uh -huh. pues de hecho, de de hecho del día 26, 27 que pasaron los hechos, nosotros hemos estado mucho y exigiendo más que nada al gobierno que, que nos regrese a nuestros hijos, a los 43 estudiantes, y, pues, pues desde el día que nos, nos dice pues, mí me Karen que, que, que, que nuestros hijos estaban muertos, pero nosotros no estamos muertos porque... En ellos, este, hay personas que nos han visto, pues, eh, eh, que nos viene el gobierno, más que nada. Y pues a través de, pues, del sufrimiento de todos los que sufrimos por los hijos ya hace seis meses, pues realmente para nosotros es desesperanza, porque realmente no sabemos nada de, de ellos. No sabemos si comen o no coman, o si los están intoxicando, los maltratan. Y para nosotros es preocupante, pues, más que nada, hoy a seis meses. Este, y seguimos luchando con todas las organizaciones, eh, apoyando pues, para que exigieran a nuestros hijos que, que se dediquen a la justicia, más que nada, por los caídos. Y, los, y nuestros hijos, pues, realmente, pues, realmente son, son estudiantes, no son delincuentes que eh, pues el gobierno dice que es grande, pero más que nada nosotros sabemos que padres, de familia sabemos que nuestros niños son estudiantes que vienen los decidieron aquí para eh, ser estudiantes para, para ser maestros para que, pues, ayudar a, pues, a personas más que nada lejos que donde pues son los que no pueden no entrar en y que pues ellos pues, se van y saben que Como son los de campesinos saben que pues el sacrificio es para que, ah, ayudar a tal pueblo más, más lejos donde, donde pues, el estudio pele a cada rincón de personas que se pues, eh, necesitan el ma los maestros para que para que los niños ese, no se eduquen más nada y realmente hoy a seis meses pues, ya, ya queremos que voy a todo porque Está difícil para nosotros que el sufrimiento va a sufrir, pero que nosotros andamos en lucha a encontrar a nosotros. Por eso es difícil para nosotros, pero más, sin embargo nos vamos a echar a de, de compartir pues, con otras personas, con otras pues, familias pues, que pues, también tienen familiares desaparecidos. Somos, hemos andado, nos hemos. Eh, Hemos estado juntos también, porque nuestras más son 43. Muchos, muchos de gente de que, que también andan buscando sus familiares. Eso es importante, ¿no? Que, que, que hayan podido eh, salir a pelear y, junto con muchísimas personas eh, que también, digamos, han sufrido desaparición de familiares. Eh, hoy en Argentina... Justo se cumple un aniversario, 24 de marzo, del golpe de estado de una dictadura que desapareció, 30.000 personas. Hoy estuvimos movilizados y, bueno, también llevamos una bandera por Ayotzinapa diciendo, Ayotzinapa somos todos. Eh, quería preguntarte, en ese sentido, eh, eh, cómo eran eh, eh, estos estudiantes, estos jóvenes, eh, por qué la importancia de las normales rurales, que es algo que en general los medios de comunicación eh, no, no cuentan no comparten no ¿qué, qué importancia tienen eh, los normalistas, lo, los maestros rurales eh, que, que estudian allí? como digo son y hay es que a de la lucha, aquí es la escuela es de lucha por si realmente son son hijos de pues, campesinos y más que nada pues, son de lucha porque realmente pues quizás el gobierno por eso no, no quiere tener si no estudiantes pues, normalistas porque son rurales ¿no? y este, porque, pues aquí se nos enseña de todo político pues, político, toda esta clase nos pues, enseña a, a que despertemos ¿no? de, de No, el gobierno no nos mamiocumere, porque realmente, pues, en este caso, a veces, en estas de las elecciones, a veces, nos, con algo nos quieren, pues, como comprar realmente, pero, pues, creo que yo, al estar aquí, a través de estos seis meses que he estado, me he dado cuenta, pues, que realmente, que lo que, lo que realmente es importante es la escuela para nosotros, como los campesinos, más que nada, porque es, es No, no, nosotros como campesinos pues, no tenemos el recurso para mandar a nuestros hijos a otro lado. Y, igualmente este, es por eso que pues, nosotros este, como padres de familia pues, este, mandamos a nuestros hijos a lado aquí. Y, y creo que pues, esto es, es de lucha más que nada. Bernabé, hola, Antonella te saluda. Eh, ¿Qué importancia ha tenido en esta lucha en estos seis meses la solidaridad tanto en México como en el resto del mundo a nivel global. Ha habido cada mes que se cumplía la un mes de la desaparición, ha habido acciones en diversos países de todo el mundo, incluido Argentina. y ¿Cómo, cómo entienden eso? Digamos, ¿cuánto, ¿Cuánto ayudó a la lucha a la solidaridad de, de otras organizaciones? Y otras personas, tanto en México como en el resto del mundo. Pues mire, la, la, la verdad, para nosotros, nosotros como mexicanos, pues realmente hemos tenido organizaciones de aquí, de México, de los estados. Y realmente, pues, como hemos dicho, aquí el gobierno no, no nos da solución. Entonces nosotros es que tenemos a pensar así, nivel internacional... ...con el apoyo... Y, ...y realmente creo que pues... vemos que no nomás aquí... ...en México está pasando esto... ...de, de desaparición... A, a, pues, ...a personas... ...sino que... ...sino que pues... ...le damos cuenta o que... Pues, ...es a nivel internacional... ...en este caso como... ...me dicen ...que hoy... ...hoy, cumple, hoy 24... ...comprendemos no son... ...de desaparición de 30 personas... Creo que esa, pues, es desagradable porque realmente me doy cuenta, pues, que no es lógico que pues, se está, están desapareciendo gente, pues. Entonces, creo que, pues, eso es lo que a lo mejor fortalece. pues. Porque, pues, estamos luchando, tan como aquí en México, pues, a nivel internacional, creo que, que pues, como dicen nuestros hijos, este fue, fue la con las gotas que, que, que se derramó para que todos se, nos diéramos cuenta que no me máximo herrero Guerrero y, que es a nivel es a nivel federal e internacional porque nos pues, damos cuenta que pues hemos hay desapariciones de, de personas que realmente creo que pues, nos tenemos muy solos ustedes o sea que, que no siga pasando pues, porque realmente somos gentes de, de, de que tenemos de, de, no el derecho de vivir respeto de, de, los de, de derechos humanos porque realmente somos todos somos gente humana ¿sabes? y bueno de, de seguir luchando y que de, pues realmente que se nos respete más que nada vivir vivir pues, y lo que Dios nos nos solita porque creo que, pues, que La persona creo que es desagradable, le estamos costando la, la vida. Todavía, pues, si quiere vivir, seguir viviendo, pues, no hace nada. A nosotros, eh, los 46 padres, creo que es agradable que el apoyo de, a nivel internacional, que pues, realmente nosotros nos estamos reconociendo que, que pues, todos, todos sufrimos nope, porque personas pues, sean malos y que realmente nosotros no queremos que vuelva a suceder tan como aquí tan como por allá si como digo somos somos seres humanos que, que tenemos que seguir, que seguir viviendo Bernabé eh, otra cuestión también relevante es que eh, no solo los familiares eh, sino muchísimos sectores en México denuncian que fue un crimen de estado lo que ocurrió en Ayotzinapa si podés eh, compartirnos por qué ustedes consideran que, que fue un crimen de estado que estuvo implicado que estuvieron implicadas directamente eh, diferentes eh, organismos del estado en la desaparición de los jóvenes normalistas en primer lugar este, sabemos que, que fueron y, y fueron municipales y sociales y hasta federales porque realmente Pues el ejército tuvo que, que, que, que, que, que, que venir allí donde están justamente unos estudiantes y más que nada, pues los que, los estudiantes que fueron a que apoyo allí en el ejército, pues más de un pues los claro, los que eh, criminalizaron, les pues, quedaron los estudiantes y todo eso, y realmente, pues creemos que, mejor no, que más que nada, Tenemos una selección que pues participaron los tres estados, están como municipal, federal y, y, y estatal. Y por eso creemos que, pues, ¿sí? porque el gobierno dice que es el Estado, porque está pues, un estado de guerrero, pero pues, también el federal también tiene que ver. Y es por eso que pues, más que nada, sabemos que, que pues, el gobierno está... está pueden subir, huir, pues, a los tres niveles, en estatales, federales, y federal Entonces, realmente, pues, nosotros sabemos que los, las tres, las tres partes tuvieron que eh, y, y, realmente, más que no quieren que se desee, pues, pues, pues también todos están mezclados, pero, pues, con las costas, con la mafia, son más que nada. Por eso es que ellos no quieren, este... Ya no podemos dejar que nos maten a la hora que el gobierno quiera... Apaga ya la tele, te está timando, porque con su noticias México lindo te estén.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 Estuviste en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, y te queríamos preguntar cómo fue el paso por allí y qué, qué esperan de, de esa denuncia que fueron a hacer a la ONU. Este, pues nosotros el día tuvimos ya recibimos el apoyo para que, este, que nos, nos apoyaron más nada para que exigieran a nuestro gobierno pues que se encontrara a nuestros hijos y que se haga justicia pues, a los culpables y creo que, que pues le está dando lo que está dando pues, pues. especialmente ahorita cuando tenemos los, eh, los, los pues, el ahí, pues, en, en ver cómo, cómo está y todo esto, creo que Bueno, que pues ojalá esta vez ya esa vez que estamos reunidos en ellos haya un avance, un avance que este, ya sepamos digamos ya todo lo que está pasando en este caso como lo de este del presidente Alaca pues que la investigación que si se le ha seguido pero menos nosotros este otros del gobierno también pues que se les se les, hizo, se les investigue porque realmente pues además era el, el, el gobernador que también tuvo que ver Ángel Aguirre también pues y también tengo que ver él participó y, y, y además no se que, que le se le han investigado como esa persona pues debe este pues, pues, que, pues que, le, que se le investigue más que nada porque realmente es la abogado y Y realmente, como si nada, y nosotros andamos sufriendo. Y realmente, por eso es que, pues, los hijos de los propios andan, andan a, a trabajando. Y, pues, ahora que nos vamos a jalar, ya nos ponen alguna respuesta, alguna solución para decir ¿Cómo, ¿cómo sigue la investigación? ¿Cómo está? Y, y realmente, creo que, pues, todo esto es, es lo que, pues, por la situación que nos dimos a. De salir allá a, a, a, a las Naciones Unidas de Derechos Humanos, porque pues, nos afecta pues, realmente, porque realmente nos afecta. Son pues, gente campesina realmente, y creo que sea nosotros pues, nos duele, de y creo pues, más que nada nos pues, pues, duelen perder a nuestros hijos, pues, no encontrarlos más que nada, y creo que. que para allá a el apoyo la, pues, pues creo que se va a hablar y ya me encanta Sabemos que, que es muy duro todo esto, pero también eh, sacan fuerza a ustedes como familiares para, para seguir peleando eh, para nosotros desde acá de, de Argentina y creo que para toda América Latina eh, han sido eh, una referencia de lucha eh, y no están solos, eh, permanentemente estamos tratando de movilizarnos y de, de exigir justicia y la aparición con vida de, de los jóvenes normalistas. Eh, queríamos preguntarte, Bernabé, eh, por, por tu hijo y cómo era él, qué, qué recuerdos tenés, que, eh, que te dan fuerzas también para, para seguir peleando ¿no? y, y exigiendo justicia y aparición con vida de ellos. En even y sobre todo el, el, el 26, van a realizar actividades eh, eh, recordatorias o de exigencia de, de la aparición con vida de los normalistas y puedes compartirnos eh, qué tienen previsto hacer como familiares y también eh, las diferentes organizaciones que están acompañando esta lucha allí en Guerrero. Agradecemos mucho Bernabé, no sé si, si quieres agregar algo eh, que quieras compartir, eh, que quieras contarnos, que, que se conozca, que se difunda... a las 12 enredando las mañanas un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red rnma Porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me Y no tengo todo calculado ni mi vida resuelta solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta yo confío en el destino y en la marejada yo no creo en la iglesia pero creo en tu mirada tú eres el sol en mi cara cuando me levanta yo soy la vida que ya El bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y. Dame. Y por huertos de harina, me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando a ser ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa, y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno. Tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos. En un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y El pasado miércoles primero de abril eh, se inauguró la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Yala en una conferencia de prensa en el Bauen, donde participaron varias de las organizaciones que están impulsando este proyecto eh, ideado, propuesto por el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Allí estuvo la Red Nacional de Medios Alternativos, estuvo la Retaguardia transmitiendo la conferencia de prensa eh, que se desarrolló en el BAUEN y vamos a escuchar la entrevista que le realizaban los compañeros antes de que arranque la actividad a Mirta del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y más luego vamos a escuchar eh, a las palabras de Nora Cortiñas en diálogo con la retaguardia y luego lo que dijo en el panel de apertura de la conferencia de prensa de la Escuela de, de Derechos de los Pueblos de Avia y Ala. No vamos a poner en el aire todas las intervenciones de las organizaciones que se emitieron por la radio abierta porque eran muchas y es difícil elegir. Eh, preferimos quedarnos con la palabra de Nora, que siempre es tan esclarecedora, tan firme, Así que les compartimos en esta grabación de Enredando las Mañanas de Viernes las palabras de los compañeros del equipo de Educación Popular pañuelos en Rebeldía y de Nora Cortiñas en lo que fue la inauguración de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía yala. Bueno, ahora sí vamos a volver al Hotel Bauen, allí se va a presentar en minutos nada más la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Vamos a recibir a Mirta Israel, a ver si ahora tenemos un poco más de suerte con Mirta, que es integrante de Pañuelos en Rebeldía. Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ahora tenemos suerte. <ríe> ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, bien, bien. Eh, me parece que lo mejor que podemos hacer es que alguien del equipo de coordinación de este proyecto ambicioso realmente uh -huh. eh, le pueda contar a, a los oyentes eh, qué es lo que vamos a presentar en instantes. Eh, bueno, lo que vamos a presentar eh, tiene primero de ambicioso, que es desde un lugar de formación, eh, trabajar primero sobre el tema de romper con la fragmentación del campo gozo. Entonces decimos, ¿cómo formarnos construyendo una escuela en forma colectiva, un conjunto de organizaciones para formar militantes, para formar activistas en los territorios, que puedan tener una mirada integral de la problemática en los territorios? Esto significa pensar en los diferentes ejes que se mueven en el territorio. Desde el territorio cuerpo, por el tema de las violencias, las violencias de género, las violencias contra los jóvenes, por el tema de la niñez, la adolescencia, el tema de los bienes de la naturaleza, eh, el tema de los trabajadores, ¿no? que a veces no los encontramos en su lugar de trabajo por, por la complejidad que significa eso, pero están en el territorio. En fin, poder construir una integral para poder ver en los territorios no solo el problema único que me mueve a mí o a una u otra organización sino integrar esas organizaciones, integrar esas miradas e integrar los saberes que se van produciendo en ese caminar y en esa práctica uh -huh. Eh, más ambicioso de lo que pensaba <ríe> eh, cuando, mientras te escuchaba y mientras leía lo, los anuncios eh, como para conocer un poco mejor de qué la va el proyecto eh, se me ocurrió pensar eh, eh, en un ejemplo ya desarrollado y vos decime si, si estoy rumbeando para otro lado pero se, se me ocurrió pensar en, las, eh, en, la, en, en los ejercicios de educación popular de, de los sin tierra de Brasil Este, o, el, ¿O en los intentos de, lo, de las comunidades zapatistas también de propiciarse su propia educación? Bueno, nosotros, esta escuela, eh, eh, se puso una sola pausa, digamos, a respetar, lo demás es todo a construir, que sea desde la concepción de la educación popular. No podemos hacer una escuela de esta naturaleza y, re y reproducir educación del sistema eso en primera instancia entonces eso para nosotros es fundamental y en ese sentido rescatamos una escuela que rescatará también la historia de luchas de los pueblos de las organizaciones o sea, esto es en un recorrido histórico nosotros no empezamos desde este. nosotros traemos esas luchas al hoy, eh, por eso están hoy las madres con nosotros, Madres Línea Fundadora Norita Cortiña, Mirta Barabase porque nosotros también aprendimos esa última parte de nuestra historia en este país y sus madres que nos sigan enseñando, en fin, es, eh, es eh, los saberes que hoy vamos construyendo, los saberes que traemos, los saberes históricos, y de, de eso se trata la educación popular y esa concepción educativa, el diálogo de esos saberes para construir nuevos saberes, eh, ¿para, qué? ¿para Para ser triunfantes en la lucha, porque de eso se trata, cómo construir el poder popular, cómo construir otra sociedad, este, que no sea esta, la capitalista, colonial, patriarcal. ¿no? Uh -huh. ¿Este proyecto eh, dónde va a funcionar? ¿Cómo? ¿Dónde va a funcionar, digo, Va el a funcionar en el espacio que hoy eh, tiene Pañuelos de Rebeldía y en Pompeya uh -huh. este, este año va a ser un año de construcción de la escuela eh, así que va, no, no va a ser abierta a, a, digamos al público pero va a ser una porque como la queremos construir con las organizaciones este año vamos a ver qué, vamos a pensar y ver cómo va a ser esta escuela que la vamos a abrir el año que viene. Uh -huh. Súper interesante. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a escuchar durante esta, esta presentación? ¿Cómo tienen pensado el acto de lanzamiento? Y bueno, van a hablar las madres, nosotros vamos a leer el documento que consensuamos con todas las organizaciones que son parte del proyecto y, y después si alguien quiere hacer alguna pregunta estaremos abiertos a uh -huh. que las organizaciones que están acá presentes también puedan, puedan hablar. En principio lo que consensuamos es que hablan... Hacemos una parte Hablan las madres Y les el documento O leemos el documento Y hablan las madres ¿sí? uh -huh. Perfecto Perfecto Mirta Vamos a estar entonces Llevándole a la gente Que no haya podido acercarse Al Bauen, Por ahí es un horario Acá estoy sí, con Dorita Si quieres hablar con ella ¿Qué, pe ¿Pensás que podría decirte que no? Dorita Cortiña? ¿Pensás sí, que no, yo no. podría? No, no Si sí, pensás que yo podría decirte ah, Que no a la invitación De charlar bueno, con Nora Te paso con ella <ríe> Dale, Dale. Pasamos de. Gracias Mirta, pasamos de Hola. Mirta Israel, integrante del equipo ¿Sí? de educación popular de Palinas en Rebeldía, a esa voz que ya identifica, que es la de Nora Cortinias. Nora, ¿cómo estás, Fernando, ¿Sí aquí? ¿Cómo estás? Ya, Fernando, sí. ¿Qué tal? Aquí en, sí, sí. en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, mientras ustedes presentan allí ese, esa, esa escuela tan ambiciosa que nos contaba Mirta recién, y sí. la idea es que la gente nos pueda escuchar, las pueda escuchar a ustedes eh, presentando este proyecto. Eh, eh, sí. Está buena la propuesta. Sí, sí, además la educación popular tiene que renovarse permanentemente y además este, ir recorriendo por las resistencias de nuestros pueblos para enriquecerse cada día eh, la formación de defensores de los derechos de los pueblos que están tan abandonados eh, por el Estado y que necesita que nos junten eh, mucha gente que vivimos experiencias desde hace más de 40 años de, de lo que es esta educación popular. Unir uh -huh. todos los abrazos unir este, la voluntad de ir este, progresando en lo que hasta ahora todavía está un poquito atrasado en esa tensión de del desarrollo de los pueblos, así que sabemos bueno, esto igual es un puntapié inicial, es un lanzamiento y tendrá que ir creciendo con todas las organizaciones que son las que Nos encontramos siempre en las calles, cuando hace falta, cuando llega el momento. Bueno, nos vamos a encontrarnos de que no sea un día así perdido, sino de que sea este, todos los días reforzar nuestro caudal de de resistencia. Eh, Nora, cuando, cuando pensás en educación popular, eh, en, ¿pensás en, en algún proyecto que ya esté realizado? ¿Se te ocurre alguna experiencia que digas y la verdad me gustaría que esta escuela vaya por ese camino? Mira, yo creo que tiene que ir primero por un camino de transparencia y de, de suma de, de voluntades, de que eso no tenga ningún tipo de... Eh, de duda, ¿no? que, que cuando esté lanzada totalmente eh, haya eh, una declaración de principio sólida, donde todos cada uno nos aferremos a esa postura y vayamos para avanzar y para decir que vamos respetando los derechos de los pueblos, que hasta ahora es que acá en este país estamos bastante atrasados Y bueno, eh, vemos eh, justamente, vemos en el acampe eh, los pom, de los Richí, como realmente los derechos de los pueblos están por ahora tan este escamoteados, ¿no? Uh -huh, Así es... que yo creo que esto se, se va a ir haciendo camino al andar, como dice el poema. La gente de la sí. campe está ahora cortando ahora mismo la 9 de junio. La 9 de junio. Sí, sí. Cuando terminemos la conferencia de prensa nos iremos a fumar como hicimos hasta ahora todos estos días. Uh -huh. este, pero te digo una cosa, yo me siento vergüenza de que no haya habido una respuesta y de que esta gente que viene además con una resistencia pacífica diciendo qué es lo que no tienen y qué es lo que quieren, y no son escuchados desde el Estado propiamente. Así que yo creo que esta escuela de formación, además es una escuela de formación de defensores de derechos de los pueblos, de realidad. Así que bueno, este es el comienzo, y ya veremos eh, con los días cómo vamos este, avanzando. ¿eh? Uh -huh. Está muy este, bien, bueno. Esperamos un día de estos. ¿Cómo, ¿eh? eh ¿Cómo? cómo? Esperamos en la escuela un día de estos. Por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí, para lo que nos convoquen allí, allí, sí, sí, sí. allí estaremos. difundiendo desde eh. las varias alternativas que tenemos, que gracias a Dios es, eh, son las que difunden lo que vamos proponiendo. Uh -huh. Eh, pues, sí sí sí sí ese ¿eh? es, es en nuestro rol eh, si, si, si tenés tres dos minutitos más porque si tenés dos no, no tengo, no. bueno íbamos a intentar charlar con félix pero allí en la no, cambia no, pero dale no, dale no, dale, no dale. Se puede. dale. Besito, está muy un bien beso, un beso un abrazo ¿eh? un beso. Beso. gracias ¿eh? Eh, allí estuvimos charlando con nora Cortiñas este integrante de, de madres de plaza de mayo línea fundadora está por dar comienzo a la actividad sí Así que en un instante nada más vamos a estar retomando el contacto allí con el Hotel Bauen para que ustedes puedan escuchar lo que está sucediendo eh, a propósito de eh, la presentación de esta primera escuela, eh, la, la escuela de derechos de los pueblos del Avia un colectivo de colectivos rehaciendo la educación popular que propone pañuelos en Rebeldía junto a un grupo más que interesante de organizaciones sociales y muchas otras que seguramente se irán sumando con el correr de los, de los días. Eh, ya regresamos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio Laneta. La Nega. La Zumba la curva. Zumba la Lata. Lata. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Lata. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org Bueno, bueno, buenas tardes a las mujeres y los varones. Y esta iniciativa está llena de, de inquietudes, de esperanzas y de promesas que nos hacemos eh, con el compromiso de que, que esto tiene que avanzar, que tiene que servir para financiar la educación popular que día a día eh, tiene que girar como el mundo, andar y andar y crecer para que este, sea de manera colectiva, que no estemos eh, desunidos, que solo nos juntamos eh, una vez por año o dos veces por año, que vamos a tener que comprometernos a estar más juntitos todos y todas, Este, ante los acontecimientos que se van viniendo encima día por día no nos dan tregua no hay tiempo de detenerse en el camino y como dice el poema el camino se hace el altar así que nosotros tenemos que crear acá hay que crear lo que todavía no está hay que crearlo y hace falta mucho porque Ya vemos que la defensa de los pueblos cuesta tanto, vemos el mejor ejemplo o el peor ejemplo es el acampe nuevamente de, de los pueblos pero ahora están varias este, comunidades en el acampe, o sea, tuvieron que venir muchos más para forzados y hasta ahora no ha dado resultado, no hay respuesta, hay una indiferencia total desde el Estado. Acá, en las provincias, y seguimos eh, bregando para que en algún momento quiera haber una, una respuesta, porque hay esa, esta indiferencia es inhumana. Y además separarlos para tenerlos como si fueran este, enfrentamientos entre el mismo pueblo. Entonces tenemos ese compromiso, tenemos que asumirlo, y como los que estamos acá eh, sabemos de rebeldías, del día a día, <coughs> las rebeldías de años. Entonces unir las rebeldías y seguir adelante para fortalecer. Y vuelvo a decir que tenemos que poner creatividad. Y nosotras, las madres, les dejamos el compromiso de la creatividad a los que son un poquito más grandes que nosotros. Este, y esperanzados de que ustedes van a retomar esa fuerza que nos ayudaron a nosotras por años, pero ahora nosotros vamos depositando en ustedes eh, ese compromiso para crecer y crecer. Así que bueno, desde ya eh, vamos a estar dispuestas en cada momento, a estar este, juntas con todos ustedes y vamos a demostrar que la educación popular se va a afianzar en nuestro país y que vamos a poder este, eh, aportar eh, ese ideario que tuvieron los próceres nuestros ya, ¿no? Y a veces se fueron quedando en el camino y que no solamente nuestros hijos e hijas que no están son los que nos dejaron, nos dejaron una herencia sino desde mucho atrás, este, más de 500 años venimos recibiendo una herencia que por momentos pareciera que se va debilitando pero hay que remontarla y demostrar que podemos así que adelante y nos seguiremos encontrando y gracias Los que están y los que no pudieron venir, ¿no? Porque hay un despelote en el centro, este, bien, bien fuerte. Bueno, gracias, ¿eh? Eh, hasta Enredando las mañanas. zo zo Vos manejase patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto, vos manejase patrullero, te escondé con tu chapa no tené los huevos, si el vos manejase patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto, vos manejase patrullero, te escondé con tu chapa no tené los huevos, muévete, muévete, que del barro te sacamos y te pita la patrulla, se pudre todo el rancho en la popla altocata, no venga a molestarme pedis el documento, tu germo, ¿dónde está? Payaso de uniforme, vuelve a tu seccional Acá no existe ley, banner eres propiedad Al servicio del burgueso, es el forro del Estado Implementando su ley, con su fierro y su palo, batillo fácil Le dicen cuando ellos no disparan Y la prensa y la TV sigue con su falacia Cámaras y patrullas en las calles Quiere más control y que la población calle Pero a nosotros no nos van a parar Ni con la bona bonaerense, ni la federal JAL Pan, pan, y el ratipum pum pumete de tuna, del extremo sur, tú suella, o chaca, jodarica, punta Arenas, Si llamen policía, cara es la mierda. Zona roja, curra basura, vos manejas el patrullero. Vos vendés el paco, no querés ver muerto Vos manejás el patrullero Te conté con tu chapa, no te lembro Vos manejás el patrullero Vos vendés el paco, no querés ver muerto Vos manejás el patrullero Te conté con tu chapa, no te los huevos Las balas que tiras ya te van a volver Y cuando el barrio se organice no lo van a detener Porque somos mayoría, somos mucho más Somos los que trabajan para tu sociedad Estás del dinero que quieres ganar Sociedad tan que te quiere matar Las leyes no matan con Palestina Buenidad con el puño levantado Somos revolución social Vos yeah. manecas y Vos Vos el paco No querés ver muerto Vos manecas y patrullero. Ik hey, kon con tu dit, staanbaar niet no nemen. De koevers, koevers, manen jasse el paco, nu kreeg er moord op. Yeah. Vos manen passe patrouilleer je. Opendeel de paak, want ik Vos, el pago, no ver muerto. Vos el te con tu chapa, no tener los huevos. Yeah. Vos manen passe patrouilleer je. Opendeel de paak, want ik Vos manen passe patrouilleer con te nemen muet muet muet Muévete, muévete, muévete Para cerrar este Enredando las Mañanas, les proponemos escuchar algunas partes de un programa especial que tiene más de un año ya, que se realizó el año pasado en Senderos Rebeldes, fue un programa en homenaje a Ernesto Che Guevara en ese momento, el año pasado, a 46 años de su caída en combate y estuvo invitado Néstor Coan hablando sobre la vida, la obra, el pensamiento, la acción del Che Guevara y nos parecía que a la hora de pensar eh, lo que escuchábamos recién, una escuela del derecho de los pueblos de la Vía Ayala era necesario tal vez pensar eh, y reflexionar acerca de lo que pensaba, hacía, decía y demás Ernesto Che Guevara, por eso elegimos compartirles eh, en este especial de Enredando las Mañanas este programa grabado que no suele ser lo común, eh, parte de lo que era el programa homenaje al Che Con Néstor Coan. Estamos con Néstor Coan, militante, integrante de la cátedra Che Guevara, que ha escrito varios libros. El último de ellos, que se acaba de publicar y presentar en Argentina, se titula En la Selva: Los estudios desconocidos del Che Guevara a propósito de sus cuadernos de lectura de Bolivia. ¿Cómo estás, Néstor? Qué tal, no, gracias por la invitación. Bueno, muy contento de tenerte acá, Néstor. Eh, bueno, 46 años de la caída del Che. Eh, ha habido modas, ¿no?, eh, coyunturales de acercamiento a la figura del Che por parte de las más diversas corrientes políticas e intelectuales. ¿Cómo pensar hoy al Che en función de la coyuntura que se vive en nuestra América y en el mundo? Una aclaración previa. Siempre decimos caída en combate para mostrar que no se murió resfriado ni en la cama. Pero en realidad lo asesinaron a sangre fría porque... Lo, el ejército lo captura y ya sin armas, por órdenes de la CIA, lo matan a sangre fría, no es un asesinato del Che, no es que lo mataron en una batalla, digamos. Pero es verdad que decimos en combate porque fue parte de una lucha. La actualidad del Che me parece que tiene que ver con, digamos, con la respuesta a una pregunta que formuló, formularon en plural los movimientos sociales... ...en los foros sociales mundiales... ...de inicios del siglo XXI... ...el neoliberalismo no va más... ...otro mundo es posible... ...y la gran pregunta que se hizo todo el mundo ahí fue... ...y cuál es el otro mundo posible... ...y quedó la respuesta abierta... ...creo que el primero que intenta responderla... ...es el presidente... El ...comandante Hugo Chávez que da un pasito más adelante, a mi modo de ver, de los zapatistas, que habían hecho una crítica muy demoledora del neoliberalismo, pero no decían cuál era la alternativa. La, la síntesis del zapatismo es un mundo donde quepan todos los mundos. Buenísimo. ¿Cuál es? Y no se sabía. Chávez da un pasito más y dice, ese otro mundo posible es el socialismo. ¿Y qué socialismo? ¿Qué socialismo? El del siglo XXI. ¿Y en qué consiste? Y queda la pregunta abierta y se muere Chávez. Entonces me parece que la vigencia del Che es que permite eh, intentar, por lo menos, en la política, en la ideología y en la vida cotidiana, responder esas preguntas abiertas del movimiento popular de América Latina. ¿Cuál es la alternativa? Y yo creo que la alternativa del Che es integral, es el socialismo, No puede ser, por lo tanto, un capitalismo nacional, un capitalismo andino, un capitalismo a la uruguaya, un capitalismo ético, un capitalismo... Todas las variedades, ¿no? Un capitalismo keynesiano, un capitalismo eh, regulado y dialoguista. No, la alternativa tiene que ser el socialismo. Y el Che no se queda solo en eso, avanza. Y dice, bueno, el socialismo tiene líneas fundamentales, como, por ejemplo, centralizar la economía, con gran participación popular pero planificar la economía combatir al mercado no puede haber una transición al socialismo con mercado hay que pelear contra el mercado y de la mano de la planificación de los recursos junto con la participación popular entonces me parece que la actualidad del Che que intenta su pensamiento su obra que creo yo es poco conocida el Che es un digamos, el, el máximo símbolo mundial de las rebeldías pero muchas veces no se profundiza en su pensamiento, en parte porque tampoco se conoce, porque muchos materiales del Che donde él había o dialogado o escrito o reflexionado no estaban publicados hasta el día de hoy o hasta hace pocos años. ¿no? Sus críticas, por ejemplo, a, la, a los soviéticos, los apuntes críticos al Manual de Economía Política de la Unión Soviética si no recuerdo mal, se publican recién en el 2006, entonces hace muy poco tiempo que aparece un libro muy gordo de reflexiones del Che, donde decía, mira, el modelo soviético no va, pero no lo dice ahora que ya pasó el partido con el diario del lunes, lo decía en 1965, y este material intenta también eh, reflotar las reflexiones marxistas del Che, ¿no?, ...el papel del sujeto... ...de la cultura... ...hay un libro que él lee y estudia en Bolivia... ...por ejemplo que tiene que ver con el problema indígena... ...el problema nacional... ...en América Latina... ...entonces tiene una alternativa para hoy en día... ...en muchos planos... ¿no? ...¿cuál es el otro mundo posible? ...es el socialismo... ...él propone una idea de socialismo... ...no, no una idea sino un proyecto... ¿no? ...realizable... ...creo yo... ...realizable todavía hoy más que en su propia época... ...y también una mirada sobre la cultura... ...el papel de la subjetividad... Eh, ...una crítica demoledora al mundo del mercado... ...que si comparamos la década del 60... ...cuando él vivió con el papel que juega el mercado... ...en nuestra vida cotidiana hoy... ...es infinitamente mayor... ...en la mercantilización de la vida hoy... ...que en aquella época... ...por lo tanto su crítica a la vida del mercado... A la, ...mejor dicho, a la muerte que genera el mercado... ...para nuestra vida cotidiana... La destrucción del medio ambiente, etcétera Tiene mucha más vigencia hoy que en aquella época Ahora, si tuviésemos que periodizar de alguna manera O plantear los diferentes momentos del Che Teniendo en cuenta tanto su escritura Como su intervención política, práctica ¿Qué grandes momentos rescatarías? Y quizás qué matices vas encontrando... ...en todo ese itinerario... ...casi transhumante de, del Che... ...no solo por nuestra América... ...sino por otros continentes. ¿En vida de él o de cómo en se lo recepcionó? No, a sobre todo la vida del Che... ...digamos, pensando en esta gente que tal vez... ...tiene como ícono, como referencia... ...incluso política al Che... ...pero conoce muy poco de lo que fue... ...su recorrido teórico político. Bueno, la vida del Che... ...es muy corta... ...lo asesinan muy jovencito... Eh, es muy intensa es un muchacho de clase media ¿sí? no era de la alta burguesía como dijo por ahí Mariano Grondona no, era un, de la clase media eh, con problemas físicos que trató de superarlos con mucho esfuerzo y el tema del asma muy duro eh, se formó una familia progresista muy simpatizante de la revolución española de la guerra civil española Su mamá le leía eh, poesías en otros idiomas. De muy pibe, a los 17 años, empezó a elaborar un diccionario de filosofía, escrito por él, con, con las limitaciones que podía tener, obviamente, ¿no? Eh, estudia medicina, se hace muy amigo, nunca llegó a ser novio, creo. Fue un amor idealizado, como por ahí pasaba en, en otras épocas platónico con una chica que se llamaba Tita Infante ella sí era comunista entonces junto con Tita Infante leen por ejemplo Aníbal Ponce de Siendo Jóvenes se va a vivir a Córdoba siendo muy chico por el tema del asma y en Córdoba se hace muy amigo porque cuando uno es joven a veces la ideología llega por los amigos los vínculos ¿no? y se hace muy amigo del de hijo del que funda la reforma universitaria de Córdoba en Argentina que se llamaba Diodoro Roca vive justo al lado de la casa de Odoro Roca en Córdoba se había muerto, él llega a Córdoba en 1943 se había muerto un año antes de Odoro Roca pero se hace muy amigo de Gustavo Roca Gustavo Roca le abre la biblioteca de su papá que tenía todo Freud, todo Marx, todo el pensamiento latinoamericano yo pude incursionar en esa biblioteca los libros que leyó el Che siendo muy jovencito antes de ser el Che, ¿no? y entonces, ya de pibe tenía un interés muy grande por el marxismo, pero cruzado, un marxismo no cuadrado, sino cruzado por el psicoanálisis, por otras lecturas, ¿no? Le interesaba Freud, le interesaba la literatura, leía, por ejemplo, como anécdota, las mil y una noches, porque tenía muchos relatos eróticos, en esa época no había porno en internet, bueno, era un, una, una mirada erótica más refinada, bueno, y después empieza a hacer viajes por América Latina, y viajes de hippie vamos a decir la verdad porque a veces se construye este mito de que el Che fue un comunista revolucionario del jardín de infantes que la vida de la gente real no es así él viajó porque quería conocer pasear tener lo que hace cualquier adolescente o cualquier joven con ganas de conocer un poco que no le interese ir a Miami ¿no? o ir a Disney y en esos viajes bueno hay dos experiencias fundamentales una es conoce de primera mano la revolución boliviana del 52 ...ve cómo la dirección nacionalista, populista... De, ...que se apropia de esa revolución... ...trata muy mal a los pueblos originarios... ...entonces él lo define en uno de sus apuntes... ...la revolución del DDT... ...que era un insecticida de aquella época... ...porque a los indígenas, a los, a los pueblos originarios... ...les tiraban insecticida para matar a los piojos... ...como si fuera peor que a un animal, ¿no? A él impresiona mucho ese desprecio... ...por los pueblos originarios de Bolivia y lo golpea mucho esa primera experiencia después pasa, está después un largo itinerario en Guatemala justo cuando los yanquis dan un golpe de estado invaden él se involucra sin mucha experiencia y ahí se da cuenta que si el pueblo no tiene la capacidad de responder a la violencia de los ricos de los militares y de Estados Unidos toda revolución se va al tacho ¿no? segunda experiencia muy impactante tercera experiencia personal se casa con una chica Hilda Gadea que tenía mucha experiencia en el APRA peruano pero que conocía el capital que le pasa en el capital y bueno, una mujer mucho más politizada que él que yo creo que debe haber tenido alguna influencia en ese joven que va creciendo ¿no? hasta que conoce a Fidel Castro y a los cubanos se involucra, se engancha, se entusiasma los acompaña en la expedición del Granma y ahí aparece la revolución cubana y pasa a ser el Che ¿No? ahí llega, ese sería un largo periodo después dentro de la revolución cubana yo creo que él tomó a Fidel como su maestro él lo reconoció siempre, ¿no? el, el liderazgo de Fidel eh, fue realmente un alumno brillante el Che en ese punto eh, en el plano de la teoría creo que incluso superior a Fidel ¿no? pero el líder era Fidel y el Che jamás hasta el último de su día jamás lo puso en discusión Fidel venía de toda otra historia, que no hay tiempo por, por el corto tiempo de la radio, pero venía también de una mirada martiana de América Latina, eh, no tenía una mirada sesgada del marxismo europeo, sino nace martiano, heredero Antonio Guiteras, de Julio Antonio Mella, y llega al marxismo a partir de ahí. Que ahí cuando, cuando lo, lo acusan, digamos, como responsable... De el asalto al Moncada está ¿Dice? la famosa ¿no? ¿Quién frase de, ¿quién, es? De, ¿Quién es el autor intelectual de este asalto y él responde José José Martí y no estaba simulando por eso muchos improvisados dicen bueno, el, el viejo Fidel Castro cuando cae la Unión Soviética le, se, agarra, se toma un salvavidas para no hundirse con la Unión Soviética y toma a Martí el que dice eso es un ignorante porque nace martiano y después se va haciendo marxista es al revés el proceso Entonces por un lado el, eh, Fidel viene esa historia cubana de Martí, de Guiteras, de, de Julio Antonio Mella, el Che viene de esta experiencia de América del Sur con la reforma universitaria de Córdoba en la espalda. Eh, en Perú muy probablemente Hugo Pese, delegado de Mariátegui en Argentina, en su momento le debe haber dado los siete ensayos de Mariátegui cuando él pasaba, de casualidad lo conoció, a este médico comunista peruano que era un hombre de Mariátegui. Entonces, por vías distintas se cruzan, se juntan y aparece un proceso revolucionario muy original que es la Revolución Cubana. Entonces, me parece que en esa época el Che era un profundo admirador de la Unión Soviética, mucho antes que Fidel Castro. Sí, o sea, hay varios estri escritos apologéticos, ¿no? Y sí, no, él, él, porque también en estas mitologías queda Fidel el prosoviético, el Che un antisoviético. Y la verdad de la milanesa, como decimos acá, que era más bien al revés. O sea, el Che era un... un le escribe por ahí creo que a los papás dice yo soy de los que creen que la verdad está del otro lado de la cortina de hierro es decir él su corazón estaba hasta en algún momento ten, llegó a tener creo de joven producto de la ignorancia también porque era un joven que se estaba formando el che no nació sabiendo todo como todos nosotros y le tuvo admiración a Stalin esa es la verdad ...pero después muy rápidamente... ...va creciendo y va... ...acelerando el proceso... ...y es de los que más impulsa en Cuba... ...la radicalización... ...y ya escribe un año después... ...de tomar el poder... ...notas para el estudio de la ideología... ...de la revolución cubana... ...donde hace observaciones muy buenas... ...entre otras, se anima... ...dice, somos marxistas... ...se declara él personalmente marxista... ...mucho antes que oficialmente lo haga la revolución cubana... ...somos leninistas... Eh, pero le hacemos algunas o sea tenemos distancias con algunos escritos de Marx con todo respeto lo hace no de manera a la Argentina petulante sino con mucha humildad no nos gusta cuando lo critica Simón Bolívar y no nos gusta cuando Engels aplaude la invasión norteamericana a México o sea ya desde el inicio de la revolución cubana el Che tiene una mirada crítica marxista, revolucionaria, admiradora de Lenin ...pero desde un punto de vista latinoamericano... ...muy explicable por la experiencia que estaba viviendo... ...y por esa formación juvenil... ...entonces yo creo que... ...hasta ese momento es un Che... ...a partir de ahí se radicaliza... ...se radicaliza... ...empieza a estudiar el capital sistemáticamente... ...ya lo venía leyendo de antes... ...pero hay unos cursos sobre el capital de Marx... ...que hacen el Che y Fidel juntos... ...como alumnos los dos... ...los dos como estudiantes... ...siendo los principales dirigentes de un país... Y el profe que tenían era Anastasio Mancilla, un profesor de origen español, que cuando cae derrotada la Revolución Española, muchos papás eh, comunistas mandaban a sus nenes a la Unión Soviética para que los fascistas no los mataran. Bueno, este Anastasio Mancilla fue uno de esos chicos que se crió en la Unión Soviética, pero hablaba español, y se dedicó a investigar el capital entonces después ellos le piden a los soviéticos mandanos gente que conozca el capital que queremos eh, profundizar y va Anastasio Mancilla que debe haber sido un personaje de las películas ¿no? yo no lo conocí aunque leí materiales de él porque después de darle clase a Fidel y al Che eh, y de, de participar en la revolución cubana se va al África y le da clases del capital a los generales de Angola por ejemplo, ¿no? O sea, el tipo iba itinerante por el mundo en todos los quilombos, los conflictos. La verdad que un personaje muy querible, por lo que me cuentan los que lo conocieron. Y el Che fue alumno suyo, pero un alumno que discutía también, ¿no? Y sus compañeros también. Eh, hacen dos seminarios sobre el capital, uno junto con Fidel, otro lo hace con los compañeros del Ministerio de Industria. muchas de esas experiencias las cuenta Orlando Borrego, y el Che, bueno, después visita los países socialistas y los conoce por primera vez, de primera mano y no les gusta la experiencia no les gusta eh, discute mucho, discute en la Unión Soviética él mismo vuelve y le cuenta a sus compañeros del Ministerio de Industria me acusaron de Trosco y yo no soy trotskista aunque respeto a Trotsky, y parece que Trotsky existió Y en los cuadernos estos de Bolivia que presentamos ahora aparece su lectura de Trotsky, ¿no? Dice: Yo no soy trotskista, Trotsky existió, hay que estudiarlo, pero no me gusta lo que estoy viendo. Y me presentan como grandes novedades cosas que son muy viejas, ¿no? Por ejemplo, el socialismo con mercado. Dice: No, hay una gran novedad en Alemania del Este y en Yugoslavia y en otros países que estamos tratando de sacar adelante el socialismo de la mano del mercado. ...y el Che dice... ...no, pero eso ya lo conozco... ...porque yo soy argentino... ...y en Argentina hay capitalismo... ...y lo que ustedes me están diciendo... ...eso es capitalismo... ...entonces vuelve muy crítico de esos países... ...y lo vuelca en reflexiones... ...que recién ahora se conocen... ¿sí? ...una de las reflexiones que menciono... ...son las charlas... ...las conferencias y los seminarios bimestrales... ...que se hacían en el Ministerio de Industrias de Cuba... ...antes de que él muera... Orlando Borrego y Enrique Oltuski... ...compilaron toda la obra... ...que en realidad no era... ...ahora descubrimos que era incompleta... ...pero en esa época parecía que completa... ...del, del Che... ...y el tomo 6... ...de esa edición... ...de la que salieron solamente 200 ejemplares... ...porque se repartieron a los cuadros del partido cubano... ...no era para el público, no era para la venta... ...era para la formación interna... ...el tomo 6 recopila la desgrabación de esas charlas internas del chena en el Ministerio de Industria, muy críticas de la Unión Soviética ya en esa época y de todo ese mundo que se cayó con, con el muro de Berlín ¿no? primer material donde él vuelca su, una nueva fase de su pensamiento ya muy crítica de aquel mundo segundo material los apuntes críticos a la economía política él, en, mientras va participando en procesos revolucionarios en Cuba después se va a luchar a al África, al Congo, se queda un tiempo en Tanzania, después aparece exiliado en Praga, en Checoslovaquia, vuelve a Cuba, de ahí va a Bolivia, en todo ese largo itinerante clandestino, va elaborando una crítica a los manuales soviéticos. Recién en el 2006 se publicó. Y el tercer material es este último, que ya lo elabora en Bolivia, donde incluso tenía planes para reformular... Eh, la concepción materialista de la historia la mirada de Marx sobre la historia de alto vuelo teórico yo en algún punto lo compararía con algunos intentos que hizo un compañero comunista de Egipto que se llama Samir Amin que intenta re, digamos, replantearse toda la mirada de Marx desde un punto de vista no eurocéntrico entonces yo creo que en las fases del Che está ese Che juvenil con una formación iconoclasta y heterodoxa el Che revolucionario ya guerrillero y parte de la dirección de la revolución cubana y este último Che si querés este último Che que empieza a buscar la alternativa frente a eso que no le gustaba de lo cual nunca renegó jamás fue un anticomunista él siguió defendiendo todas las experiencias pero decía acá hay problemas la Unión Soviética no lo admite acá hay problemas graves y si esto no se revierte la Unión Soviética se vuelve al capitalismo Y no es que fue con una bruja o con una, digamos, con una pirámide en, en Plaza Francia y se agarró de la mano y dos velas y un saumerio, sino que a partir del método marxista vio que iba a regresar hacia atrás ese, ese régimen social. Y es lo que lamentablemente pasó. Hay también allí un discurso, el discurso de Argel, que, que es muy anticipatorio, ¿no? Exactamente. Él va en África porque él está muy ligado a las luchas del tercer mundo, ¿no? él recorrió todo África, todo Asia, hay fotos de él, incluso algunas fotos eh, recién ahora se están conociendo, eh, amigo de los argelinos, amigo de todos los guerrilleros negros de África, eh, no como individuo, porque también se dijo, bueno, es que el Che era un internacionalista y Fidel era un solcito que se quería quedar en Cuba a tomar ron, no, incluso después que murió el Che, Fidel mandó 450.000 personas a combatir Angola, ...y el régimen racista del apartheid de Sudáfrica... ...se termina porque Cuba le gana la guerra a Sudáfrica... ...380.000 combatientes cubanos y 70.000 maestras y médicos... ...casi medio millón de personas en un país que no tenía más de 10 millones en total... ...entonces imaginate la proporción infinita de cubanos que participaron en África... ...después del Che, sí. el Che no fue el único... Ahora, el discurso de Argel es parte de esa movida tercermundista... ...que vos me preguntás, ¿no? Y ahí él critica muy duramente... ...en primer lugar al imperialismo... ...siempre era un antiimperialista feroz, terminante... ...pero en segundo lugar le hace críticas... ...a la Unión Soviética y a China... ...que hoy en día la Unión Soviética no existe... ...y China es un país capitalista... ...pero en esa época eran los dos gigantes... ...que usaban la bandera roja... ...entonces él los critica... ...porque a los países del tercer mundo... ...que luchaban con el imperialismo... ...por ejemplo la Unión Soviética... ...le vendía armas... ...y él decía... ...si Vietnam está enfrentando a Estados Unidos... ...las armas hay que regalárselas... ...no cobrárselas... ...si somos compañeros... ...un compañero ayuda a otro compañero... ...no es un comercio... no. ...en fin... ...pero ese discurso de Argel... ...generó mucho revuelo... ...porque primero no lo hizo como individuo aislado... ...lo hizo como dirigente de la Revolución Cubana... ...y fue muy crítico ya en aquella época de todo eso que se cayó con el muro de Berlín conclusión, después del muro de Berlín eh, Stalin hoy es un recuerdo eh, Khrushchev es un recuerdo Mao es una foto, pero me parece que Che Guevara sigue estando presente no Estamos conversando con Néstor Coan... ...militante e integrante de la cátedra Che Guevara... ...autor de un libro que acaba de salir aquí en Argentina... ...en la selva, los estudios desconocidos de Che Guevara... ...a propósito de sus cuadernos de lectura de Bolivia. La organización es la clave que permite... ...atenazar las iniciativas que surgen... ...de los líderes de la revolución... ...las iniciativas que plantea... ...en reiteradas oportunidades... Nuestro primer ministro y las iniciativas que surgen del seno de la clase obrera que deben transformarse también en directivas precisas y en ideas precisas para la acción subsiguiente. Si no existe la organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo. Bueno, eje fundamental, ¿no? En el Che, la cuestión organizativa. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir respecto de esta cuestión invariante dentro del marxismo, de los procesos revolucionarios, que es el problema de la organización y su vínculo con el sujeto, con las masas a nivel más político? Bueno, el Che, yo no, si no recuerdo mal, este audio no lo había escuchado nunca, por ejemplo, lo había uh -huh. leído, pero no nunca lo había escuchado. Es de un discurso a los jóvenes comunistas, que es qué debe ser un joven comunista, es de ese discurso. Creo que sí. Eh, en Cuba ese proceso fue muy complicado, al igual que en Argentina, porque acá se idealiza siempre, ¿no? Que los cubanos triunfaron, entonces todo fue un color de rosas como una película de Hollywood, pero no, en realidad hubo unos conflictos enormes porque no había una organización había varias allá igual que acá quizás menos que acá no porque acá hay una multiplicación infinita pero y hubo hubo disputas muy fuertes no, no la unidad nunca se logra eh, de manera automática no pero Chero igual que Fidel creo yo un partidario de la unidad de los revolucionarios no de las revolucionarias Entonces me parece que cuando él da estos discursos es porque ya se habían logrado juntar los grupos juveniles tan distintos y enfrentados entre sí. ¿Qué decir de la organización? Y me parece que cada generación recupera del Che algo distinto. Es muy bueno que hoy en día se vuelva a recuperar, si sí, aparece esto que vos me mencionás, no sé en qué medida esto es una idea tuya o expresa una mirada generacional, ¿no? Pero yo recuerdo en otras décadas que siempre la recuperación del Che era el hombre nuevo, la idea romántica, que está buenísima, contra el mercado, contra el capitalismo, pero un individuo aislado. Y el Che nunca fue un individuo aislado, formó parte de organizaciones y generó organizaciones. Algunas funcionaron bien, otras mal. Es el viejo tema, creo que el maestro en todo esto, yo para mí no sigue siendo Lenin, que es una persona muy denostada en el mundo universitario y, y se le han atribuido muchas salvajadas que hizo Stalin ¿no? La, eh, convertir a una organización revolucionaria en un grupo burocrático, autoritario donde el que dirige es un individuo y el mismo individuo dirige 50 años ¿no? como sucede en Argentina incluso en grupos que, que se dicen anti-stalinistas pero el dirigente es el mismo desde hace medio siglo ¿no? Eh, entonces me parece que Lenin fue el primero y el en esto es un gran discípulo su gran discípulo latinoamericano en pensar que la, la rebeldía popular eh, puede ser muy abnegada puede ser muy sacrificada puede incluso dejar en el camino miles de jóvenes muertos eh, por la represión burguesa la represión del enemigo pero si no se sedimenta se pierde la rebeldía Y yo por lo menos mi generación lo vio en el 2001 en Argentina, de una gran rebeldía popular, una gran energía de masas, abnegación, pibes fusilados en la calle por la policía. Eh, ¿Y qué queda de todo eso? ¿no? O sea, cuando no hay una organización que, que le dé orientación a esa, a esa energía popular, que la organice y que la logre mantener a lo largo del tiempo, se pierden las energías. ¿no? El discurso que, que se conoció como autonomismo, que tuvo mucha fama a través del mundo universitario... pero que después se metió también en movimientos sociales... hacía la apología de la no organización... porque toda organización es sería sinónimo de burocracia... autoritarismo... sustitución de los movimientos sociales... imposición de voluntades de una camarilla sobre el conjunto pero a mí me parece que la experiencia por lo menos argentina del 2001 que es la que viví yo otras generaciones dirán eh, otras experiencias si no se no organizan las rebeldías esas rebeldías eh, es como cuando pasa un auto a toda velocidad por una calle de tierra levanta una polvareda enorme en dos minutos no quedó nada el polvo vuelve a su sitio ¿no? y entonces del que se vayan todos vuelve la vieja política burguesa los viejos políticos tradicionales los jueces todos los personajes siniestros vuelven a ocupar un lugar ¿por qué? porque la rebeldía no estaba organizada si no hay organización no hay un proyecto si no hay un proyecto no hay una estrategia y cuando vos peleas sin estrategia el que gana siempre es el más poderoso es como enfrentar yo siempre doy la misma, el mismo ejemplo es como enfrentar a 10 karatecas cinturones negros desde la nada entonces nos juntamos eh, tomando cerveza y eh, vamos a pegar la 10 karateka lo más probable es que los 10 karatecas te muelan a palo porque son tipos entrenados saben cómo hacerlo si los sectores populares no se organizan no tienen, no tienen una estrategia ¿qué quiere decir estrategia? distribuir los enfrentamientos en el tiempo y en el espacio cuando tenemos más fuerza enfrentamos si nos van a moler a palo en este momento no enfrentemos desplacemos el enfrentamiento para otro sitio o para más adelante el Che era un maestro de la estrategia ¿sí? y siguió a dos grandes estrategas creo que el principal fue Lenin eh, y el otro fue un vietnamita que se acaba de morir peticito, amarillo claro. feo, no es el hombre el héroe lindo de las películas pero ese señor dirigió la lucha de un pueblo muy humilde que peleaba casi en patas eh, y derrotó nada menos que a Japón que era una, una potencia imperialista a Francia y al dueño del mundo actual, Estados Unidos ¿no? el general Hiap el Che incluso le hizo un prólogo a Hiap ah. y la idea central de Lenin de Hiap, del Che y yo me animaría a decir de un pensador que el Che no llegó a leer yo por lo menos pude incursionar muy poquito tiempo, lamentablemente y no por gusto propio en la biblioteca personal del Che en La Habana ...y vi que el Che tenía los cuadernos de la cárcel de Gramsci... ...pero no estaban subrayados... ...como era común en el Che cuando leía... ...así que yo creo que nunca llegó a leerlos... ...le preguntaron en una entrevista... ...¿ha leído a Gramsci? él dijo, no todavía... ...y bueno, él los tenía tenido. en la biblioteca... no ...se ve que Sonso no era... ...y sabía que ahí había núcleos fundamentales... ...para una estrategia de cambio social radical... ...pero Lenin, Gramsci, el Che, Hiap... ...y muchos otros, Rosa Luxemburgo... Tenían en común esto de que hay, primero hay que organizarse, hay que tener una estrategia, no se puede vivir día a día, hay que tener planes a largo plazo y también planes para la vida inmediata, ¿no? Pero Che era un partidario de la organización. ¿sí? Esta idea que popularizó Regis de Bré, un chico bonito de la alta burguesía intelectual francesa, ese sí fue discípulo de Althusser, que salió de la crema parisina de la Sorbona, se vino a América Latina, primero se enamoró de una venezolana, se fue a, con las guerrillas venezolanas, después se vincula con los cubanos, e intentó escribir un libro que era como un manual de guerrillas, o un manual de revoluciones, o una síntesis de la Revolución Cubana, que fue un desastre, que se llama Revolución en la Revolución, y que mucha gente se lo atribuye a la Revolución Cubana y al Che, ...las tesis que en realidad son de Regis Debré... ...yo le hice una entrevista a Pombo... ...Harry Villegas Tamayo... ...compañero negro del Che... ...en la Sierra Maestra... ...que lo acompañó a luchar al África... ...que estuvo con él en Checoslovaquia ...y que combatió con él en Bolivia... ...y quedó vivo... ...y el, este amigo, este compañero... ...que hoy es un señor grande, mayor... ¿no? ...ya está jubilado... ...Pombo, hoy es general, retirado... ...y que peleó en otras guerras más en África... ...ni me acuerdo... Eh, pero él me dijo, mira, al Che no le gustó el libro de Debre. Yo me acuerdo, no lo discutió a fondo porque éramos combatientes de base, digamos, y en, en una organización insurgente no todo se debate en asamblea como en el, en el pasillo de la facultad, pero me acuerdo que no, se, que no le gustó lo que escribió Debre. ¿Qué dijo Debre? Que se puede hacer una revolución sin política y sin organización. O sea, cuatro pibes se dejan la barba. ...agarran armas largas... ...buscan un lugar donde hay árboles... Mucha, ...una selva frondosa... ...y sin lucha sindical... ...sin lucha política... ...sin lucha estudiantil... ...sin lucha barrial... ...sin organización política... ...a los tiros únicamente hacen la revolución... ...y así nos presentó la historia de la revolución cubana... ...que no tiene nada que ver con la historia real... ...de la revolución cubana... ...entonces a esa, a esa doctrina... ...tan loca me animaría a decir... Eh, que hizo Regis Debre, se le conoció con el nombre de foquismo porque la teoría de Debre es uh -huh. que el núcleo de los revolucionarios sin organización era un foco revolucionario el Che habla de foco el Che utiliza cada dos por tres o, eh, pero no, no en muchas ocasiones la expresión foco a mi modo de ver yo traté de rastrearlo esto el Che era médico y a veces las profesiones que uno estudia te marcan el vocabulario en medicina el foco infeccioso es una expresión muy común, por lo menos lo era en la medicina de la época del Che, no sé hoy en día. Entonces cuando él usó la expresión foco estaba hablando de un núcleo que se expandía. Y hacia el resto. Pero no estaba pensando en una revolución sin organizaciones políticas, sin luchas de masa, sin luchas en las ciudades, sin movimiento juvenil, para nada. O sea, eso es un invento de Debré. Conclusión, el foquismo no tiene nada que ver con el Che Guevara, porque en Argentina algunas corrientes que no lo quieren al Che, o que lo quieren como individuo romántico, sí, como pero, icono. pero políticamente lo desprecian, eh, siempre insisten con el foquismo de Guevara. Yo creo, y acá en el libro que te menciono hay un largo capítulo que trato de investigarlo, que ese foquismo fue un invento de Regis Debré. Incluso las organizaciones guevaristas argentinas de otras décadas ya hicieron críticas muy duras contra el foquismo. Un nombre, Mario Roberto Santucho, crítico demoledor del foquismo y partidario de las organizaciones. Ahora, más allá de eso, no hay una tensión ya en el propio Che, incluso en, en, en Santucho, podríamos decir, eh, entre lo político y lo militar, digamos que en coyunturas cambiantes puede. Puede plantear que lo táctico deviene estratégico que, que la necesidad de que lo militar se subordine a lo político Quede en suspenso en función de una agudización de la lucha de clase Digo, eh, no hay en, en Germen, quizás en el Che digamos, Planteando una, una crítica constructiva, ¿no? Sí. Eh, esta, una, una cierta tensión entre lo político y lo militar En donde lo militar deviene casi militarismo Yo pienso que no En el pensamiento por lo menos Y en la estrategia Quizás en el intento de llevarlo a la práctica Pudo haber esa tensión con lo mismo que con Santucho Con los montoneros, etc Porque a veces el planteo No es un laboratorio La vida uh -huh. política tiene una infinidad de contingencias Que no se deciden en un escritorio ¿no? Porque además estás enfrentando A otro que opera sobre vos Entonces que te obligas a hacer movimientos rápidos Y el que no los hace muere Entonces me parece que una cosa es en la coyuntura Que pudo existir eso que vos mencionás Pensando que sí. en la generalización de una estrategia Que fue situada, tal vez eh, Me acordaba cuando mencionabas lo de, lo de África Un documental, Cuba en África No sé si lo viste, pero es muy interesante Porque cuentan los propios cubanos su vivencia casi bizarra, digamos, no, en, en África con la idiosincrasia, con, culturas, con sí. una cultura diferente, con, con, digamos, lo, lo, lo, los guerrilleros dejando la, las armas en el suelo, no poniendo, digo, con un montón de situaciones que les resultaban ajenas, no, a ellos y que tenía que ver con la, con la coyuntura, con el contexto y con la historia viva eh, en esos sí, pueblos yo diría, y diría con la, con las culturas de allá mm. porque se creían también en que si le rezaban a ciertos claro, dioses las iban baras. a proteger las baras que obviamente los mataron como mosca, pero te digo, en el caso del pensamiento político por lo menos en el pensamiento después quizá hubo dificultad en llevarlo a la práctica como suele pasar yo creo que no está eso porque justamente el Che al ser un observador muy agudo de Giap al ser un... El, yo sí vi las obras completas de Lenin subrayadas uh -huh. en su biblioteca así que de verdad se lo estudió tanto Lenin como Giap ...como Gramsci... ...como Fidel... ...como Ho Chi Minh... ...me agregaría otros... ...como Manuel Marulanda Vélez... ...etcétera... ...han enfatizado a muerte... ...una tradición de pensamiento... ...que incluso te diría... ...es anterior al marxismo... ...y te menciono dos, dos pensadores... ...de los cuales todos estos... ...incluyendo el Che... ...son continuadores... ...uno es Maquiavelo... ...Nicolás Maquiavelo... ...ya a inicios de la modernidad... ...no para el socialismo... ...no para la revolución... ...para el mundo burgués... ...él planteaba... ...que el príncipe... ¿no? Que, la, que lo político... ...tiene que dirigir a lo militar... ...porque en la época de Maquiavelo... ...estaba lleno de combatientes sueltos... Sí, ...que eran sí, era era como mercenarios, mercenarios... ...que se llamaban eh, condottieri, condottieri... ...y el príncipe tiene que dirigir... ...las riendas de los condottieri... ...lo político por sobre lo militar... ...mucho después de Maquiavelo... ...Clausewitz vuelve a decir... ...en el libro de la guerra... ...de inicios del siglo XIX que la guerra es la continuación de la política, pero la que dirige es la política. Bueno, Lenin, yo creo que es el gran continuador dentro de nuestra tradición de izquierda, de esos pensadores pre-marxistas, eh, la palabra pre-marxista no me gusta, anteriores al marxismo, Maquiavelo y Clausewitz, donde la política siempre dirige a la guerra, o sea, las confrontaciones, el ejercicio de la fuerza militar, la violencia, en el lenguaje más popular, la violencia, eh, no es producto de la búsqueda de adrenalina y de aventuras como se, se caricaturizó al pensamiento guevarista la violencia en todo caso es parte de una estrategia política la política debe dirigir la guerra y no al revés, cuando pasa al revés te matan en tres días y la experiencia ya de trágica ya lo demostró yo creo que el Che es parte de esa tradición donde la política es lo fundamental y en el libro este lo que intento es rastrear en parte el proyecto político que tenía el Che porque cuando dice todo el mundo no, todo el mundo no, pero muchos dicen no, se fue a Bolivia, cayó como un paracaidista no tenía idea de dónde estaba y creía que a los tiros iba a cambiar todo hoy en día hay, hay experiencias que no se sabían por ejemplo, te doy un solo ejemplo que ayuda a esta respuesta los mineros de Guanuni nosotros con un grupo de amigos fuimos a la mina, entrevistamos a uno de los viejos que cuando lo entrevistamos tenía 74 años ahora debe tener 79 años lo filmamos, tengo el registro Eran mineros de la mina Wanuni, eh, de perdón, de la mina siglo XX, donde él contaba que los mineros, los trabajadores obreros de la mina, habían decidido en asamblea donar parte de sus salarios para la, el movimiento político insurgente de Che Guevara. El ejército entró en una noche, los cagó a tiros, mató a más de cien, Y se conoce en Bolivia como la masacre de San Juan, porque era la época del calendario que se conmemoraba a San Juan. Eso te da la pista de que si hay todo un grupo de trabajadores de las minas que deciden, muerto de hambre, porque eran salarios de hambre, dar parte de su miserable salario para la guerrilla, es que había un trabajo político. Por lo tanto, la política estaba presente ahí, no era un loquito tirando tiros, ¿no? eso es muy poco conocido ahora en Bolivia se sacó un libro sobre ese tema y te digo, nosotros hemos podido de casualidad encontrar a uno de esos sobrevivientes obreros que nunca participó de la guerrilla pero que el tipo simpatizaba y contaba cómo escapó de las balas vale, cómo logró sobrevivir cuando le mataron a todos sus compañeros entonces había un trabajo político y yo creo que la idea del Che era esa después te digo en la coyuntura pasa, suceden cosas que no siempre están en los planes ¿no? porque la historia no está determinada, la historia está abierta, es contingente, y lamentablemente no ganamos siempre, a veces perdemos, o sea, la historia está abierta. Consternados, rabiosos, así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, Teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas? La irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro. Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube... Estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. De besorocia de tu querida presencia, como no te llega ahora de tu querida presencia, como no te ahora de conducir a una empresa donde libertad, la firmeza de tu brazo libertario seguiremos adelante como junto a ti seguimos y nosotros tan latimos hasta siempre, comandante y aquí se queda la clara la de transparencia Tu querido presencia, no va De tu presencia, no va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 Hola Rally Carlos Garmendia Ay, creo que le habla a usted <ríe> Ok, bueno Te llamamos en otro momento Carlos Porque estábamos buscando a otra persona Confusiones al aire, disculpa ¿eh? Un abrazo Carlos Garmendia es el Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón Para enredando las mañanas.